Saludar las manos, compañero, saludar las manos, las manos saludar. Saludar espaldas, compañero, saludar espaldas, espaldas saludar. Saludar mejillas, compañero, saludar mejillas, mejillas saludar. Uh, uh, uh. Saludar caderas, caderas, saludar. Saludar los hombros, compañero. Saludar los hombros, los hombros, saludar. Saludar coditos, compañero. Saludar coditos, coditos, saludar. Uh, uh, uh. Saludar cabezas, compañero. A saludar, saludar rodillas, compañero, saludar rodillas, rodillas, saludar. Saludar orejas, compañero, saludar orejas, orejas, saludar. Saludar pulgares, compañero, saludar pulgares, pulgares, saludar. Es compañero, saludar meñique, es meñique saludar, saludar colitas, compañero, saludar colitas, colitas saludar, saludar las manos, compañero, saludar las manos, las manos saludar.